Doctor Marigo, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hablo el Lobos, aquí en Radio Cuento de viema Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, eh, doctor, eh, esperaba lo que pasó ayer, ah. o antes de ayer fue, me parece, con el Consejo de la Magistratura, que sí. mm, derivó esta causa, o esta todo, al, todo el trámite de nuevo al auditor Juan Manuel Montoto Guerrero. Eh, digo, ¿esperaba que esto volviera otra vez hacia atrás? No, yo este... Esperaba que me hiciera la denuncia, lo dije esto en febrero o marzo, ¿no? Uh -huh. eh, porque ya había tenido algunos enfrentamientos por un amparo, por un problema de salud que fue público, donde él empezó a atacarme, creo uh -huh. que en una clara injerencia en el Poder Judicial. Pero este tema que se resolvió en la audiencia de del Consejo, a mí me sorprendió porque nunca fui notificado de este tema. Ajá. Ni fui invitado a la audiencia, ni conozco las causas por las que se realizaron, mas allá de los trascendidos y me acabo de enterar por el comunicado por el comunicado oficial que dio el poder judicial donde se indica cómo se procedió, ¿no? Más ah. me extrañó que de haberse tratado varias cuestiones, no solo el mío, sino de cuatro o cinco jueces. Sí. El único que trasciende a la prensa es el mío. Mhm. Uh Hay -huh. de su hacerse notar a la gente de prensa porque si en realidad otros jueces fueron este analizados por su conducta en nuestra profesión habitual, la de juez, que fueron archivados. El mío, que era un caso que no tenía que ver con mi actuación como juez, es el único que se publica y que se sigue adelante la investigación. no Yo no voy a adelantar mi estrategia, pero quiero que la gente sepa que no he sido notificado, no tengo idea, más allá de los trascendidos públicos, cuál es la denuncia. Sí me preocupa Quien, quien ordenó que pasara la cuestión esta al Consejo de la Masticatura como mal desempeño, hoy vuelvo a tener que hacerme un sumario. Se me está juzgando dos veces por un mismo hecho. Y uh -huh. eso realmente para mí es grave. Sí, eso es lo que llama la atención, porque no estamos hablando de un, de un fallo suyo o de un mal proceder como juez, sino por declaraciones hechas por usted en un marco totalmente diferente, como ciudadano y como integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿no? ¿Usted cree que hay en esto alguna persecución política? ¿Podríamos interpretarlo de esa manera? Y yo no sabría, creo que sí, lo he dicho públicamente la otra vez, que me sentía como que había, al menos del punto de vista del gobernador, esta actitud. este Fundamentalmente porque mis antecedentes, cuando me presenté como juez, que soy de seis años... Estaban mis antecedentes como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, en 983 miembro del Comité contra la Tortura, miembro fundador de APDH, y incluso he sido miembro de la Comisión Asesora de este gobierno de la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual me fui públicamente con Noemí Labrune. O sea que mi actitud y mi militancia con los derechos humanos tiene más de 40 años, es pública, y fue presentada y aceptada por el Poder Judicial cuando me presenté a este concurso, ...y evaluarla como mis antecedentes... ...sí... ...sí que he tenido algunas diferencias... ...no desde punto de vista legal... ...porque si a mí realmente me llevaran... ...porque falto, porque trato de mal a la gente... ...porque soy negligente en mis funciones... ...estaría muy satisfecho... ...porque yo creo que como funcionario público... ...todos debemos rendir cuenta todos los días... Me preocupa esto, que realmente no tengo claro por qué es, y para mí, como acabo de decir la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Nacional de Jueces y Jueces del Trabajo, tiene que ver con el derecho de expresión, que tanto nos costó a nosotros recuperar a todos los argentinos luego de la dictadura militar. Así que me parece que lo que está en juego, vuelvo a repetir, no he sido nunca notificado este sumario, es la libertad de expresión. Y a mí me parece bien que si yo juzgo, tengo una actitud pública desde el punto de vista de un poder del Estado, que la gente sepa como yo pienso. Uh -huh. Fundamentalmente, en el tema de los derechos humanos, que para mí es una obligación, y es una política de Estado para los tres poderes, incluido, obviamente, el poder judicial. Uh -huh. O sea que, Bueno, veremos cuál es la situación, ¿no? Uh -huh. Yo, en este sentido, como dije cuando juré, la defensa de los derechos humanos es de un lado y del otro el mostrador uh -huh. en eso no pienso retroceder un ápice, ¿no? Uh -huh. Claro, porque si fuera sobre alguna situación política eventual, es diferente, pero usted es, opinó sobre una cuestión que es clave, y además uno entiende que los derechos humanos un poco son el plexo sobre el cual se construyen las leyes, las normas, ¿no? Digo, o sea, no hay nada que contravenga las normas eh, jurídicas si lo miramos desde la perspectiva de los derechos humanos, por eso lleva la atención. Ahora, si se lo prohíben a un juez, usted se imagina a nosotros ciudadanos comunes, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Sí. sí, yo creo que me sorprendió, la verdad, no conozco todavía. Ayer pedí un acta, pedí por qué razón se publicaba solamente mi causa, no he tenido una respuesta todavía salvo a través de la oficina de prensa este pero sí me parece que la discusión que no la voy a tomar yo a mi defensa sino que la van a tomar los organismos de derechos humanos eh, porque no es un problema una cuestión personal esta es una cuestión ideológica política sin dudas de, sí. de una obligación nuestra de ejercer los derechos humanos 30.000 compañeros desaparecidos y una represión de la dictadura militar nos lleva a que nosotros defendamos esto todos los días, uh -huh. ¿no es cierto?, para mí es una obligación moral y política, pero no partidaria, ¿no?, sino de respetar los derechos humanos, no solamente del 94, sino cuando ratificamos todos los tratados internacionales a lo largo de nuestra historia. Uh -huh. Así que, este particularmente, obviamente que me siento molesto, pero pensamos llevar este tema cuando nos corran traslados la defensa uh -huh. a este nivel, a nivel nacional, y por supuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha expresado en reiteradas oportunidades, en lo que significa la libertad de expresión para los jueces. Uh -huh. Y bien lo conocen en carne propia algunos colegas que integran la Asociación de Jueces y Jueces Nacionales de Trabajo, ¿no? Por haber homologado algunos convenios como el bancario, que terminan siendo denunciados, ...en el consejo de la magistratura uh -huh, uh -huh. Eh, una de, las, de, de los fundamentos del gobernador para hacer esta presentación es que si usted opina sobre los temas políticos de actualidad o temas de derechos humanos estaría adelantando juicios que después tendría que eso lo que usted tendría que intervenir o sea sería prejuiciar eh, usted cree que esto es así no yo creo que no yo tengo la obligación de hablar todos los días por los derechos humanos en mi sentencia y cuando pueda uh -huh. Públicamente sabemos que hemos tenido una diferencia, ¿no? Algunos amparos, mi participación en el caso Nahuel, que ha sido, yo no voy a profundizar sobre eso, es público, uh -huh. lo que ha significado para el PDH, la, haber mediado para formar la, la mesa de diálogo, haber logrado la entrega del cadáver el día a los padres, sábado y domingo como a pdh nunca como Poder Judicial, porque para eso estaba el juzgado federal, y además fue invitado a eso por el doctor Villanueva, no que era juez impreviniente. Así que este, eh, creo que ese fue el segundo punto. Y el tercer punto en esto fue mi participación como público en el tema del Cerro Catedral, uh -huh. donde seriamente me volvió a pegar el gobernador cuando yo, como cualquier hijo de vecino, pudiera escuchar lo que se decía sobre el Cerro Catedral, que es un hecho que, por supuesto... Este eh, interesa a todos los barilochenses y a todos los rionegrinos negrinos porque es una fuerte de ingresos eh, genuina para nuestro nuestro pueblo uh -huh. así que en estas tres áreas que se me atacó no no solamente del gobierno sino siguiendo la línea incluso desde la municipalidad, creo que hay una clara eh, actitud represiva en la injerencia del poder ejecutivo en al poder judicial. Yo no soy quien para juzgarlo, me estoy adelantando porque vuelvo a repetir, no he sido notificado, solamente he visto por los diarios que se me ataca por una conferencia de prensa que di como presidente de la APDH regional de Bariloche, que integró hace años y fui miembro fundador, que además coincide con lo que dijeron todos los organismos de derechos humanos y sin es muy lejos la encíclica y hace muy poco el Papa. Uh -huh. criticando una política económica que afecta a los sectores populares una transferencia clara de los sectores más poderosos no del punto de vista económico y también hablamos ese día del aparato represivo y lo que significaba no no, no había que no había que forzarse mucho que estar rojo la represión de la plaza la muerte de abandonado la de rafael lauel uh -huh. y sinceamente sí, dijimos que había tenido una deuda con luca muñoz con los chicos muertos de junio del 2010, causa que yo ni sé como querellante, cuando estaba en la profesión, y bueno, y es la verdad, uno no no puede callar estas cosas desde el punto uh -huh. de vista institucional desde los derechos humanos. Uh -huh. El ¿No? legislador López dijo en, la, en el último encuentro del Consejo de la Magistratura que se es juez las 24 horas del día, y que esto lo inhibiría usted de emitir opinión. Eh, esto que Este es el tema central del debate, ¿no?, de que esto sí. efectivamente no es así, porque se podría replicar también de que uno defiende los derechos humanos las 24 horas del día, ¿no? Totalmente. Es totalmente, más importante, que, ¿no? Creo que, que creo el diputado López debería leer un poquitito los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. y los tratados internacionales. Yo no quiero adelantarme, porque por una cuestión ética no me presenté, no quise influir en esta reunión. Uh -huh. Sí me alegro que se haya presentado el Colegio de Magistrados, que se expresara en con en consonancia con los demás organismos que me apoyaron. Y bueno, yo realmente estoy, digamos, desencantado con este sistema, ¿no? Ajá. Uh -huh este que que los mismos diputados que dependen de quien me hace la denuncia también me suena raro ¿no? uh -huh. Ahora doctor, ¿usted no cree que son los climas políticos que se están viviendo en Argentina los que han influido en esto? Digo, el avance del gobierno nacional, del macrismo por ejemplo, sobre la Corte Suprema de Justicia sobre la justicia, cómo maneja la justicia, cómo maneja los jueces ¿no cree que hay algún gobernador que se ha dejado influir también por estas modalidades? Y yo creo que sí, me parece que es un poco lo que dice Zaffaroni y lo que dice la Asociación de Jueces. Y yo lo he dicho públicamente. Cuando una vez apliqué unas sanciones combinatorias al ministro de Salud, por de haber dejado eh, sin servicio el IPOL durante dos o tres días a Bariloche y a Inahuapi, se me acusó de ser una causa política. ¿Eh? Cuando el gobernador públicamente dijo que los fondos habían sido destinados a pagar sueldos. Entonces, ese día que yo levanté los 30, además, porque finalmente cumplió, eh, me salió a atacar duramente, ¿no? Eh, sinceramente a mí me sorprendió porque en su momento tuvimos, antes que yo tuviera en la justicia charlas con el gobernador desde el punto de vista de los derechos humanos, nuestra sugerencia de tener un, policía, ...un jefe de policía civil, varios temas... ...no es de lo particular, sino con todos los organismos de derechos humanos... ¿no? ...y bueno, de repente... ...bueno, por alguna razón nos fuimos con Noemí brune ...del Consejo de Asesor... ...cuando se fue el exsecretario de Derechos Humanos, no buso... ...así que este... ...yo no quiero insistir, pero quiero que entiendan que... ...nunca actué partidariamente... Fue candidato a intendente el año 87, eh, después me retiré de la política partidaria, comencé a militar esto es público en los diferentes organismos de derechos humanos y la verdad que más allá de mi falta de relación directa con ellos, la declaración del obispo en el Consejo de la Magistratura, donde destacó nuestra actuación no personal sino de la PDH y especialmente que en ningún momento este escuchó o expresé alguna actitud partidaria, ¿no? sino que expresamente buscamos una solución y a la paz social y evitar lo que podía haber sido una masacre el día domingo en el tema de Rafael Naguario. Así que para mí, independiente de lo que suceda con este sumario, el apoyo que he recibido y que recibo todos los días en la calle y por las diferentes agrupaciones políticas de diferentes extracciones, me reconforta y me sigue no a llevar a mantener mi postura como siempre y no retroceder en esto. Si en realidad a mí me parece que es un avance, vuelvo a repetir, que no seamos una nube que no conoce la realidad y que la gente sepa lo que piensa sus jueces. Uh -huh. Es interesante saber lo que piensan claro que sus sí. diputados. Uh -huh. Ojalá, con lo que lo ha López. Uh -huh. Él sabe también lo que yo pienso. Bueno, es eh, que parece que hay algunos jueces no, que no pueden contar lo que piensan, ¿no? Me parece que no lo pueden hacer público. Doctor, le agradecemos Oye, yo mucho. Yo le, con... le puedo decir una cosa. Sí, los sí. griegos que eran bastante uh -huh. interesantes en esto, decían que que no que no participaba en política, uh -huh. política general, ¿no? Sí. Partidaria. Incluso los funcionarios eran unos idiotas. Ese es el origen de la palabra idiota. Ajá. Yo no soy un idiota. Está bien. ¿No? Doctor, le agradecemos mucho este contacto eh, y esperemos que haya racionalidad en este Consejo de la Magistratura que tiene esta presentación. Es bueno, amable, le, buen le agradezco mucho por su contacto. Bueno. Buenos días. A ver, eh, Rubén, eh, doctor Barigo, ¿cómo le va? A ver, un segundito. Rubén Néstor, Néstor Buzo te saluda. Eh, yo ya lo he dicho acá y quería hacerlo público nuevamente en nuestra solidaridad y amistad Eh, y reconocimiento de toda tu trayectoria, que no es de ahora, sino de muchos años, en defensa de los derechos humanos. Así que, eh, bueno, te acompañamos en esto. Gracias, Néstor. Vos sabés que yo te quiero mucho. Sabés por qué no fuimos con Noemí brune de la Comisión Asesora. Lo hemos hecho público uh -huh. y sería bueno que la gente lo lea. Uh -huh. Te agradezco mucho, Néstor. Un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego.